Recuerda usted que se recalificó el delito, ellos estaban eh, solicitando un, un delito del artículo 475, que tiene una penalidad mayor, y ellos agregan agrega de que con una circunstancia atenuante, que fue la irreprochable conducta anterior, esta, eh, de acuerdo a la ley, excluye aplicar el grado, eh, los grados máximos, en este caso sería el grado medio y máximo del tramo correspondiente. Eh, Además, eh, se hizo aplicación acá al convenio 169, toda vez que se acreditó en la audiencia de que eh, el acusado pertenecía a, la, a, un, a una comunidad indígena, que era el lonco de esta comunidad, y en definitiva eh, se excluyó el grado medio y en definitiva se reguló la pena para conc concretizar la aplicación de este tratado internacional ratificado por Chile eh, en el grado mínimo. Y es por ello que se aplicó la pena de seis años. ¿Por qué es seis años? Y no el mínimo, porque se consideró además la extensión del mal causado a las víctimas. ¿Estamos hablando de nueve años la... de cárcel efectiva? Eh, bueno, si usted hace la sumatoria correspondería que así sea.